Bismillah ar-Rahman ar-Rahim LAM <tose> YAKUNI LLAZINA KAFARU MIN AHLIL KITABI WAL MUSHRIKINA MUNFAKKINA HATTA TATIAHUMUL BAYINA Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso quienes rechazaron la verdad de entre los que recibieron las escrituras los judíos y los cristianos así como los idólatras no iban a abandonar el extravío en el que se hallaban hasta recibir una evidencia de la verdad rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara un profeta de Allah Muhammad que les iba a recitar unas páginas purificadas, libres de toda falsedad, que contenían preceptos rectos y justos. Y no se despega a los que le dieron el kitab, sino después de lo que le dieron entre ellos quienes recibieron las escrituras no se dividieron en la fe hasta después de llegarles la evidencia de la veracidad del mensaje de Muhammad la liya'budu-llaha mukhlisina lahu-d-din hanafa wa yuqimu-s-salata wa yu'tu-z-zakata wa dhalika dinu-l-qayyimah y no se le ordenaba mas que adorar exclusivamente a Allah con una fe pura y sincera practicar el salat y entregar el asaque esa es la religión correcta innal ladina kafaru min ahli al kitab wal mushriki fi nari jahannama khalidina fiha ulai kahum sharul baria realmente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 Innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati ulai ka hum khayrul bariyah Realmente quienes creen y obran con rectitud son las mejores criaturas Yajazuhum <tose> 'indar bihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada khalidin fiha abada radiya Allahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah su señor El Señor los recompensará con los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, por los cuales corren ríos y donde vivirán eternamente. Allah estará complacido con ellos y ellos con Él. Esa será la recompensa de quienes teman a su Señor».